Usted no solamente va, es para guardar documentos de la alcaldía, sino es documentos del pueblo. Cuando alguien saca una placa, se queda una copia de póliza de su vehículo, de su motorizado, y no sabemos dónde poner. Cuando alguien tramita sus papeles de su lote, de su casa, se queda una copia en la alcaldía. Y si la alcaldía no tiene, la dueña lo pierde, la alcaldía no tiene, está sin papeles. O sea, no solamente es para archivar los trabajos administrativos, sino es para archivar, para resguardar el documento de cada uno de los montereños de acá de la ciudad de Montero. Tanto de los motorizados como de los inmuebles. Mucha gente a veces confunde, ¿no? Dice, archivo, pero que este archivo no solamente tenemos que ordenar los papeles, sino tenemos que tenemos que sistematizar, tenemos que escanear, tenemos que guardar en el nuevo sistema también. Seguramente nos va a costar mucha platita equiparlo, poner muebles, pero yo quiero decirles compañeros, nada es imposible. Como alguien nos decía, por 700 bolivianos ha sido procesado pero nosotros manejamos mucho más a veces. Este edificio en este momento que estamos inaugurando, nos cuesta... El patio de allá, si ustedes se fijan, el otro año hemos hecho, nunca hemos inaugurado el garaje de ahí adelante. 180 mil con su portería, con todos los jueces, 180 mil bolivianos. Este edificio, con más el garaje y la compra del terreno del señor, que en paz descanse, del señor Zorro Medina, don Antonio Medina, ¿no? Hemos comprado un fuerte aplauso, que en paz descanse, debe estar... Como antes, eh, bueno, falleció, hoy por hoy, nos han vendido a 600 mil bolivianos. 600 metros cuadrados donde está asentado nuestro edificio, más el garaje. Y el, la construcción nos cuesta 1 millón 221 mil 621 bolivianos. El edificio más el garaje que tenemos acá, las barbas, todo eso. Entonces, eh, no solamente tiene su baño, bueno, tiene las comunidades que exigen.